Mauro Monteiro, buen qué día sigue Mauro, ¿Cómo qué sigue, siendo? ¿Qué te... sigue siendo? ¿Por qué sigue siendo? ¿Tú en duda? ¿Nunca? Que ¿Renunció? Nunca, nunca, ¿Nunca? Ah, pero bueno. sigue siendo. ¿Eh? Mauro, buen día, ¿cómo andas? <risa> buen día, Pali. Yo para alejar, al, alejar los rumores que andan, Mauro. Sí, buen día, Ca la eh, Tiró, ti Maurito, tiró Kame que a lo mejor te iba de... <risa> No, no, a ese, no, che no, no. dice lo de él, no, no, ah. came, came en un comunicado, puso en duda tu continuidad acá. Ah, came, puso en duda. Ah, ya una cámara lo pone, ya no sí. lo pone una persona, ¿eh? soy importante. ¿Cómo andás, Che? Bien, todo bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. Hermosa mañana, espectacular. Sí. Si estás abrigado, sí, porque está fresco. Sí, ahora. más vale, pero te digo que es, es una postal, lo, las plantas en Santa Rosa, no se mueve una hoja, hay un solcito que esperanzador a esta hora, por ahora ah. está iluminando, no está calentando, uh -huh. está fresca la mañana por supuesto, estamos en, en mayo y empiezan a hacer un poco de frío, pero yo te digo que dos y cuarto de la tarde es el horario del de, de trote, ah mira, no el horario de la siesta, está bien, está bien sí. eh, las la, las las siestas del otoño son para andar afuera, eh, eh, pero podés, podés, hacer el, un, dos cosas, un mix Nosotros, ah, eh, nosotros hablamos de 15 minutos al sol, tiradito en la cama, no, no, no te ah, inhabilita. ¿viste? Y bueno, pero 2 y cuarto, a 3 menos cuarto, un, un trote, te va claro. a las 3, te tiras hasta las 3 y cuarto. Sí, sí, perfecto. Claro. Está, claro. bien, está Compro. bien, estamos bien. <risa> Muy bien. Bueno, eh, linda mañana para disfrutarla, si te toca andar este, caminando, en bicicleta, en moto, hay que abrigarse hasta este rato, pero uno estima que media mañana, tipo 11, va a estar mucho más agradable que ahora. Eh, te digo que está hermosa la ciudad, está por supuesto en actividad, y, pero tranquila, más entrada la mañana se empieza a complicar el, el tránsito, sobre todo si, si, si leemos la cantidad de, de calles cortadas por obras que hay en Santa Rosa, así que hay que andar haciendo un Tetrix o un Chino para poder manejarse en Santa Rosa. Eh, comento y actualizo información respecto a la situación de Canal 3. A ver... Eh, lo que pasó el, el viernes pasado, que bueno, no lo comentamos porque fue a la tarde, es que un grupo de trabajadores y trabajadoras llegaron al horario que es habitualmente el horario de ingreso en el horario de la tarde, que es a las 4 de la tarde, hasta las 22, ese es uno de los turnos, después hay turnos este, nocturnos más hasta, hasta la medianoche, después de la medianoche, pero habitualmente el, el grueso de la cantidad de personal que ingresa a las 4 de la tarde... es cerca de más o menos unos 20, 25 trabajadores y trabajadoras. Cuando llegó ese grupo de personas al, a la planta de Canal 3 sobre la ruta 35, se encontraron que se había entregado una nota de parte de ATE cerca de las 10 de la mañana, de la cual ni la dirección ni la gerencia habían avisado al personal de que había una situación de un peligro de... de, de, de ...de mala de, de mala situación de infraestructura que impedía trabajar en el lugar... ...con los peligros habituales de algún desprendimiento de, de una parte del techo... ...y algún problema en algunas cuestiones que tienen que ver con la electricidad. Ese informe negativo de parte de CIMAT, que es la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo... ...firmado por ATE, se lo habían entregado a la dirección de Canal 3... Y en el lugar se encontraron trabajadores que decían, bueno, ¿qué pasa si entramos y si nos pasa algo? Eh, y si la ART nos iba a cubrir en el caso de que haya alguna situación. Todo eso derivó en que se, se armó una especie de asamblea improvisada de a, a ver qué hacíamos. en el ¿Qué hacíamos? Digo porque yo soy trabajador de, de Canal 3 y estábamos en esa disyuntiva. Eh, tardó un tiempo hasta que llegó algún funcionario y finalmente después llegaron representantes de ATE que ahí sí nos confirmaron que había eh, una nota diciendo que eh, no estábamos cubiertos por el seguro en el caso de que nos pasara algo adentro del lugar. Y es por eso que se suspendieron todos los programas en vivo durante el viernes a la tarde y no ingresó personal al lugar más allá de algún, de algún funcionario este, de, de, de, del canal. Eh, todo eso derivó en que durante el fin de semana y sobre todo sábado, domingo y también lunes, eh, la dirección decidiera convocar a trabajadores eh, pi eh, pintores, electricistas y, y techistas para arreglar eh, algunas situaciones que tenían que ver con ese informe negativo. A las 4 eh, de la tarde del día de ayer apareció una nota firmada por Trabajo, por la Secretaría de Trabajo diciendo que Toda la, toda la planta de Canal 3 estaba en las condiciones normales para poder ingresar y poder hacer los trabajos. Por eso es que hoy a las 7 de la mañana se ingresó normalmente a la planta de Canal 3 y hoy en día van a salir los programas eh, de manera normal. Eh, toda esta situación derivó en que hay dos Eh, situaciones puntuales, una tiene que ver con un pedido de los monotributistas que tiene que ver con poder cobrar en tiempo y forma y también este, crear los cargos para pasar a planta permanente y después esta situación que tiene que ver con la cuestión edilicia. Es por eso que se han mezclado los reclamos, sobre todo porque está ATE atrás de, de, de, estos, de estos reclamos y está bien que lo esté porque justamente se necesita un, un apoyo gremial. Y este ahora toda esta situación derivó en que hay una hay una preocupación por parte de los monotributistas de decir bueno se cerró el canal durante el fin de semana, no se, pudo, no se pudieron hacer los programas en vivo, y si esto va a traer alguna este algún problema eh, para el reclamo que se estaba haciendo, un reclamo genuino por el por el cobro de los saberes en tiempo y forma. Por eso es que durante esta semana seguramente se va a ver hacer alguna asamblea para saber qué pasa con ese reclamo puntual. Por lo pronto, de un momento para otro, o de un día para otro, se arreglaron los problemas que había, los problemas de edificios que había en el canal, y llamativamente ayer apareció una nota firmada por, en este caso, el funcionario Salvador y que es parte de, de la Secretaría de Trabajo, diciendo que La planta del canal estaba en condiciones normales para poder trabajar. ¿Cuál es lo que llama, qué es lo que llama la atención es que esa resolución firmada por eh, el trabajo y también por la dirección del canal no tiene ni fecha ni número de expediente. Sí tiene un horario donde ingresó este este personal de, de trabajo a hacer las inspecciones a, a la planta del Canal 3, que daba cuenta de estar de entre las 18 y las 20 horas. Por eso es que ahora, en este momento, hay gente de Ate junto con la Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo eh, verificando si esa si esa habilitación por parte de trabajo es la real o hay algunas deficiencias. Toda esta situación eh, pasó durante el fin de semana y se resolvió ayer a última hora y hoy en Canal 3. está funcionando todo de manera normal. Bien, Mauro. Bueno, eh, hiciste todo un, un resumen de todo lo que ocurrió desde el viernes a, hasta hoy. Lo conté todo sí. porque es importante conocerlo de esa manera. Se, el fin de semana salió publicado en, este, en el diario La Arena un título bastante tendencioso que tenía que ver con... Este, de que eh, planteaba el diario La Arena que un reclamo de los monotributistas hizo que cerrar el canal. Sí, claro, sí, y la claro. verdad que no eh, una cosa es una sí, cosa y otra sí. cosa es otra cosa. Hay sí. un reclamo de los monotributistas que tiene que ver con condiciones este, de cobro en tiempo y forma y un pedido de crear cargos y sí. pasar a planta permanente y esta situación es otra, mucho más grave, porque acá afecta no solamente a monotributistas sino también a personal de planta permanente. Claro. Más que tendencioso... Eh... falsa, claro, ¿no? eh, y también falsa, claro. El tema es que nadie es, eh, nadie llegó de, de la arena hasta el canal para asesorarse o para este, informarse de la situación en el día de viernes. Por eso es que le han pasado la información más allá de la decisión de Ate de, de presentar esa nota con un informe negativo de la cuestión Edilicia. Pero bueno, nos parecía importante poder aclarar esto porque hay dos situaciones que involucran a trabajadores, pero en este caso que también con la seguridad de poder trabajar en un lugar donde no te pase nada. Bien, Mauro, bien contado todo. Eh, ¿Algo más? Si no nos, nos reencontramos cuando sea necesario. Dale, dale, dale, dale, nos reencontramos luego, Mauro. Dale, hasta luego. Bien. Nuestro...